Arrastion larogitan mazazpirratiko egin asken bestaletik. Duela bi asteko lurre eta murmur saioaren estrenaldi gero bueltan gara berriz ere. Bi ostegunero, iruretan larogitan mazazpirratian eta bere weborrian. Gogoan diz, eta enbat gaien inguruan informatzeko berrikitan. Gaur hemen, bizilurreko miren eta gaizka urkitzen gara. Kaixo miren, zer moduz? Hau, pa, gaizka ondo-ondo, eta zu? Hemen txe, primeran. kopogeita bat Parisen, bide berriak lan irabazleak, kontu asko ditugu gaur kontatzeko. Hala ere, saioarekin asteko egoa institutuak, nazioarteko lankidetza eta garapenari buruzko ikasketa institutuak, antolatutako laugarren jardunaldietan murgilduta dauden Euskal Herriko eta nazioarteko hanbat pertsona elkarrizketatuko ditugu. Globalización, agendas de emancipazion, kooperazion kritika y movimientos sociales, da ekimenari ipinidioten izena. Jardun aldi hauetan parte hartzen duten pertsonak egoak institutuak bide dituen mugimendu sozialetako kideak dira. Esate baterako, labia campesina, Martsa Mundial de las Mujeres, pañolosean rebeldia, zentro Martin Luther King. Horretarako, parte hartzen duten pertsonek esperientziak elkartrukazeko aukera dute. Teoriko goak diren edukiak jaso eta plazaratzarekin batera pertsona horietako hiru gurekin daude gaur lur eta murmur irratsaion gure galderei erantzuteko prest Alde batetik, Iraldia Virginia daukagu, Labia kanpesinatik eta konkretuki Nikaragua konek Tolakundeko erakundeen kolektibotik. Bestetik, Dionara Soaresen ahotsa entzuteko plazerra izango dugu, Brasilko MST-tik, bertako lurri gabeko nekazarien mugimendutik datorrena. Eta azkenik, Amaia Paskual daukagu gurean, Bera militante feminista izan da azken urteotan eta Euskal Herriko emakumeen mundu martxako partaidea da. Las campesinas en todo el mundo sufren la violencia de clase heredada del latifundio, la falta del acceso a la tierra, a los bienes de producción, la falta de condiciones para permanecer en el campo causadas por el poder destructor del agronegocio, la expresión del capital en el campo. Campaña Basta de Violencia contra las Mujeres, la vía campesina. Hola, Idalia. Hola. ¿Qué tal? Eh, Idalia, tú eres eh, militante del colectivo de mujeres de la Asociación de Trabajadores del Campo de Nicaragua, de la ATC, que es una organización que forma parte también de la vía campesina, ¿verdad? Sí Y estás ahora participando en el curso de globalización, agendas de emancipación, cooperación crítica y movimientos sociales, todo ese nombre eh, ¿Qué tal? ¿Qué tal va el curso? ¿Cómo así has llegado al curso? Eh, ¿Qué nos puedes contar? Eh, bueno, soy, como decía, parte de la vía campesina a nivel de Centroamérica eh, y nos han convocado a participar en este curso que está organizando IBOA y ha sido muy interesante hacer intercambio de experiencia con diferentes países de Latinoamérica y, eh, y encontrar unos conceptos y herramientas más allá de lo que teníamos como organización para así eh, eh, ayudarnos a hacer el trabajo que realizamos a nivel de centroamérica uh -huh. ¿Y, y qué tal cómo lo ves el curso ya ha pasado más de la mitad no habéis pasado ya el ecuador si sí, eh, ya estamos casi por concluir nos faltan solo concluye el, el viernes con la evaluación uh -huh. Y este, en este momento estamos viendo eh, lo, el tema de soberanía alimentaria, eh, la internacionalidad, uh -huh. eh, cómo está en eh, en el trabajo que hacemos, eh, compartiendo las experiencias de cada una de nuestras organizaciones uh -huh. Y este y cómo eso eh, el tema del capitalismo, imperialismo ha venido a afectar lo que es el, eh, el campesinado a nivel a, en todos los niveles. Uh -huh. Desde el despojo de nuestras tierras, desde el despojo de nuestra riqueza uh -huh. eh, y ha sido muy interesante. Ah, qué bien. Eh, nosotras estábamos aquí recordando Que la semana pasada fue el 25 de noviembre El Día Internacional contra la Violencia contra las Mujeres Y bueno, desde la vía campesina Se viene impulsando la campaña internacional Basta de violencia contra las mujeres Que inició en el 2008 Y este 25 de noviembre también hicieron Un nuevo llamado a la acción eh, A la denuncia y a la lucha eh, ¿Nos podrías contar un poco En qué se traduce esta campaña más animada nivel más local o en concreto en las organizaciones, ¿cómo os organizáis? Eh, bueno, a nivel de Centroamérica tenemos una campaña eh, que esa es como parte de Vía Campesina a nivel internacional, que se llama Basta de Violencia. Eh, el 25 de noviembre se hicieron actividades simultáneas eh, en Honduras. Se hizo una campaña, eh, una marcha donde todas las mujeres se visibilizaron este llevando gallinas, protestaron eh frente al Congreso y este a planear eh, con consigna eh, ni una muerta más. En Nicaragua se hizo un foro eh, donde se invitaron a las instituciones del Estado para eh, hacer un manifiesto y este y posicionar de que cuántas mujeres van muertas en el año, porque en Nicaragua se está sufriendo mucho el femicidio, sí. eh, muchas mujeres han muerto, van 97 mujeres que han wow. sido asesinadas otros mentes, eh, y este, muchos niños han quedado en, lo, en la orfandad, entonces uh -huh. como movimiento campesino hemos puesto la mirada en eso, en hacer campañas de sensibilización, talleres de formación. ...y sobre todo eh, un taller de autocuido para las mujeres... ...de sanación para ellas mismas... ...para que puedan eh, salir de ese círculo de violencia... ...ya que las mujeres eh, cuando sufrimos ese tipo de violencia... ...es como un ciclo vicioso que volvemos al mismo punto... ...entonces eh, estos talleres han ayudado a que las mujeres... ...vayan empoderándose, vayan saliendo de ese ciclo... ...y hay muchas mujeres que han sufrido violencia... ...y ahora ya ellas están este, ayudando a otras mujeres... ...entonces eh, se hacen como... ...nosotros les decimos pequeños talleres... Sí. De, ...de compartir y eso... ...y, eh, y sobre todo esa, esa campaña eh, nos, nos da pista... Eh, ...nuestro objetivo es sensibilizar... ...tanto hombres y mujeres... ...porque si estamos solo trabajando con mujeres... ...no hacemos nada... ...tenemos que sensibilizar también a, a los hombres... ...a la familia... ...porque esta violencia se sufre desde las familias... Uh -huh. eh, ...y eh, hacer propuestas al Estado... ...tanto de leyes para que protejan a las mujeres... Y, y, no, ...y no sigamos pues con este mismo círculo vicioso. Muy bien, me imagino que habrá también alianzas... ...con movimientos feministas urbanos... ...que estén trabajando en la misma línea... ¿no? ...de defender los derechos de las mujeres... ...hacer denuncia... Sí, lo que hemos hecho es hacer alianza con eh, las organizaciones de mujeres que están en la lucha por esta misma causa porque pensamos que so solo nuestra organización no podríamos eh, lograr tener un, este, un posicionamiento, sino que en conjunto eh, podemos lograr a tener más de, de lo que nosotros queremos que es erradicar la, la, la violencia hacia las mujeres. Uh -huh. Entonces, eh, hacemos reuniones de alianza donde ponemos puntos en comunes, eh, actividades en comunes, eh, y cómo vamos a hacer nuestras líneas. Entonces, eh, trabajamos en conjunto con otras organizaciones de mujeres, tanto a, igual a nivel de base, a nivel nacional y a nivel regional. Ajá. Uh -huh. Vale, pues eh, muy bien. Eh, te agradecemos mucho, Idalia, eh, que hayas salido de clase, que te hayas escapado un ratito para hablar con nosotras. Y te deseamos que termines muy bien el curso y que bueno que sigas disfrutando de, del País Vasco. Espero que te haya recibido Euskal Herria con los brazos abiertos. Ok, Gracias. Gracias. Okay. La Marcha Mundial de Mujeres trabajó con especial atención este año la soberanía alimentaria. Tuvimos muchos ejemplos de ello a través de diferentes acciones a su paso por Euskal Herria. Amaya Pascual, militante durante los últimos años en el movimiento feminista y participante en la Marcha Mundial de Mujeres. Plaster Bat, eministate Amaya. La lucha por la soberanía alimentaria ha sido uno de los ejes durante la última Marcha Mundial de Mujeres como la Cuarta Acción Internacional. ¿Por qué habéis elegido la soberanía alimentaria como eje? Bueno, la verdad que, que la, la consignia ¿no? de, de la soberanía alimentaria siempre es una cosa que ha marcado mucho la, la marcha mundial. Pero bueno, se veía que pues, con todos los conflictos que está habiendo a nivel internacional, con los megaproyectos, con las leyes de transgénicos y tal y como está un poco el planeta, uh -huh. era como lo que tenía que marcar más, ¿no? esta corta acción ¿no? a nivel internacional y cómo ha recogido el movimiento feminista este este trabajo que se quería hacer bueno ya, ya te digo ¿eh? un poco la marcha mundial siempre está muy influenciada por, por la soberanía alimentaria ya ya sab ya bueno, se vio ¿no? eh, uh -huh. hicimos este acto de desobediencia también ¿no? del intercambio de, de semillas y así uh -huh. Eh, en estos momentos también desde Europa no se está un poco con el debate ¿no? de mujer, cuerpo, cuerpo-territorio un sí. poco de, de defensa ¿no? de, de nuestro cuerpo y de nuestros territorios también ¿no? y, y pues eso con mucha mirada también ¿no? al, al feminismo al, al ecofeminismo ¿no? y, y eso, muy positivo También, ¿no? Porque se han abierto muchos debates que quizás en, en círculos de, de, del movimiento feminista o de mujeres, ¿no? No se estaba dando, ¿no? Que es a la mirada a la tierra, ¿no? Y, y el hacernos dueñas de nuestro pasado, de nuestra sabiduría, de nuestra cultura, de nuestra cosmovisión, ¿no? Desde Euskal Herria, ¿no? O sea, ¿crees que se ha conseguido de una manera, por lo menos, con, concienciar a la gente un mínimo y, y eso? Entonces, igual sin dejar eh, a un lado este tema, pero... Un poco con una perspectiva más general, ¿qué valoración hacéis de la marcha? Bueno, pues ha sido súper positivo, súper positivo, porque en muchísimos pueblos eh, se han activado muchas redes, ha servido para, para iniciar debates, ¿no? eh, incluso en lugares donde no, no existía ¿no? el movimiento feminista ahora en estos momentos. ¿no? Y han sido muchísimas las mujeres que han participado. Ha es también muy positivo, también porque no solamente ha sido en los debates quizás clásicos ¿no? de, del feminismo europeo ¿no? como la violencia la crisis sino que con otras otras muchas miradas no muchas mucho más amplias no más generales ¿no? viendo un poco pues pues la, la mala vida que estamos llevando y, y la buena vida que queremos el buen vivir que queremos no conseguir para todas las mujeres del, y todos los pueblos de, del mundo ¿no? muy bien muy bien y el movimiento feminista en escuela Arria ¿En qué situación se encuentra hoy en día? ¿Le ha afectado la marcha? ¿No le ha afectado? Dices que eh, se ha conseguido, por ejemplo, eso eh, activar igual pueblos donde el movimiento feminista está un poco... O sea, ¿se ha conseguido despertar esa ilusión? Bueno, yo creo que en estos momentos va, en Euskalderria a nivel general se estaba viendo un momento así bastante potente, ¿no? Están surgiendo muchísimos grupos de, de mujeres, sobre todo mujeres jóvenes y así, ¿no? La Marcha Mundial lo que tiene es de que es una articulación donde todas podemos tener cabida y donde ahí podemos compincharnos, buscar estrategias conjuntas, hacer o sea, globalizar un poco también nuestras luchas no solamente a nivel internacional, sino también aquí, ¿no? A nivel nacional. Entonces, ¿ves la necesidad de profundizar en la Alianza de la Vía Campesina y la Marcha Mundial de las Mujeres en un futuro? claro, por supuesto sí, es que siempre hubo esa conexión ¿no? sobre todo con, con, con la vía campesina de, de América y también de, de parte de África ya, ¿no? que siempre son un poco las que han desde esa línea, ¿no? se ha marcado un poco la ideología ¿no? de la marcha mundial a nivel internacional ¿no? Vale, pues eh, Eskerri Casco, Amaya Vale, placer Vale, vale, vale Eskerri Casco El agronegocio es muerte, destruye la agricultura campesina y sus formas de cultura y existencia, siendo las mujeres el grupo más afectado y masacrado en este proceso. Campaña Basta de Violencia contra las Mujeres, la vía campesina. Hola, Dionara. ¿Todo bien? Todo bien. Eh, Dionara es militante del Movimiento de los Trabajadores sin Tierra, el MST, de Brasil, y ha venido también a participar en el curso de Cooperación Crítica y Movimientos Sociales. ¿Qué tal, Dionara? ¿Cómo va la visita en Euskal Herria, el curso? Creo que, que está siendo bastante interesante para este grupo de, de 15 personas que estamos aquí. Ya estamos en la última semana de estudios de eh, desde los movimientos sociales de América Latina, de Turquía. Ah, uh, estamos eh personas también de estas realidades, de oscalerías, esta realidad, estamos intercambiando muchas experiencias de eh intercambiando conocimientos desde nuestras luchas sociales, de enfrentamientos común que faz, hacen parte de de, de un contexto global. Mhm. Uh -huh. Como nos ha dicho antes Idalia, eh, estabais justamente esta semana hablando un poco de soberanía alimentaria. Eh, me imagino que habréis visto como diferentes eh, aproximaciones a la soberanía alimentaria, a los diferentes movimientos de otros países, de Euskal Herria y también de movimientos que son urbanos o rurales o que trabajan con el movimiento campesino como vosotras, ¿no? Sí, creo que, que, que hay diferencias por, por las realidades distintas mas aí aí processos muito importantes e cre e no coletivo que elas a soberania alimentar é la, la, la salidada pela sobrevivência mundial de las populações então então salimos bastante fortalecidos com o debate e continu, continuamos a intercambiar as nossas experiências e tivemos a oportunidade de hablar com companheiros também de, de la via campesina desde aqui de eu galeria um, uh -huh. eles eh e ter conviaram a la experiencia desde aquí, dos mercados uh, mais solidários, de grupos de consumo, eh dos de desafios desta de, de criação do de campesinato desde aqui. Então, para nós que ve venimos de de uma realidade, uh, eh bastante importante levarmos estas informações e, e cada vez mais nos fortalecemos enquanto um movimento como a Via Campesina Internacional. Uh -huh. Claro. Y, Dionara, eh, yendo un poco al hilo que hablábamos con, con las compañeras, con Amaya y con Idalia, eh, estábamos hablando un poco en torno al 25 de noviembre, que fue la semana pasada, y de los eh, movimientos de mujeres en contra de la violencia machista en todo el mundo. En Brasil hemos visto que estos últimos tiempos se está viendo muchas movilizaciones de mujeres frente a decisiones eh, gubernamentales que afectan a los derechos de las mujeres. Mujeres, verdad Sí, es verdad. En, en, en Brasil vivimos una, un momento bastante difícil, en ¿no? el sentido que nuestra sociedad está emergida en una crisis capitalista, uh, que se trata de, de una crisis tanto política como económica, y las mujeres más una vez son las más afectadas. Eh, en Brasil tenemos un escenario donde tenemos un, un grupo grande de, de diputados que hacen parte de una bancada ruralista, religiosa, eh, que está haciendo muchos retrocesos en los derechos de las mujeres. Entonces, eh, estamos nos movilizando y tentando resistir y luchar por de la defensa de, de nuestros derechos. Eh, es un momento bastante importante para para las mujeres de, de organizarem desde las organizaciones tanto campesinas como las organizaciones urbanas para para resistirnos a este momento de tanto conservadorismo que ha atentado contra los derechos de las mujeres <risa> Y, y atentados también que ha habido ahora en brasil contra el medio ambiente ¿no? y la, y las eh, poblaciones de área rural como ha pasado en minas gerais que se eh, con, con ese derrumbamiento no sé cómo decir de la, de la represa de mariana verdad Sí, es verdad vivimos un, un momento bastante difícil poco mediatizado por los medios de comunicación más de es que que se passou foi uma barbaridade com o rompimento da da barragem, sim, sí. que inundou um povo de mais de 180 uh, famílias que ali vivia, matou quase que 40 pessoas e eh, é eh, catástrofe ambiental que que matou um rio muito importante na bacia hidrográfica da região, eh, está afetando tanto as águas doces quanto está chegando esses impactos ao mar. Então são milhares de pessoas afetadas, muitos municípios que agora estão sem água potável. Eh, eh, eh, o movimento dos pelas barragens estão uh, se mobilizando bastante e creio que a sociedade civil também. E, e pensar que isto tudo também é fruto de um processo intenso que vivimos há 15 20 anos atrás com o processo de privatização pelas estatais vale do rio doce e que uh, todos temos uh, consenso que o principal culpado é esse modelo econômico e, e, e das, das transnacionais que estão uh, ofendendo muito nossos direitos enquanto sociedade civil de gaília Sí eh, eh, la verdad es que ha sido una catástrofe que además nos sorprende que aquí no está siendo nada acompañada por, por los medios de comunicación eh, por los mayores ¿no? y, y bueno y con, y con ese desastre ahora eh, hace dos días que empezó la conferencia de las Naciones unidas eh, por el cambio climático donde la vía campesina también participará en la contracumbre e imagino que llevará pues eh, el posicionamiento del movimiento campesino y las alternativas que desde el movimiento eh, se construyen frente al cambio climático, ¿verdad? Por sí. Si, Por que sí, porque lo que vemos en Brasil es totalmente una ofensiva de las minerías, eh, de la apropiación por parte de las transnacionales del agronegocio. Eso eh, pasa en todo el mundo, en toda América Latina en especial. Eh, y lo que estamos planteando es que este modelo del agronegocio que es el modelo hegemónico desde el capitalismo, es, es la muerte para todas las poblaciones y las causas principales de estas catástrofes ambientales que, que están sucediendo. Eso es, y como decías antes, ¿no? como con la soberanía alimentaria como una propuesta alternativa frente a este modelo eh, capitalista y devastador que en el fondo es el que está eh, afectando el, todo el cambio climático. Sí, sí, desde desde la vía campesina, desde los movimientos sociales urbanos también, estamos construyendo la propuesta de soberanía alimentaria y de agroecología en cuanto a un modelo de producción que que justamente hace o contrario que, que, que las transnacionales y co agro y el hidronegocio están haciendo, que es La, la perspectiva da soberania alimentaria justamente visa defender la soberanía do que devemos uh, por derecho plantar colher nos alimentar desde las culturas dos pueblos originarios desde las culturas do que hacen cada um dos países e no una homoización do que hai hoje uh, planteada desde o capitalismo onde las semillas estão sendo privatizadas estão sendo acabadas onde os transgênicos uh, estão se, se se infestando em toda a humanidade e e os principais contradições deste modelo já aparece em Brasília exemplo deste deste modelo do agronegócio nos faz consumir a cada brasileiro 5,8 litros de veneno por ano. Então temos en a sociedade que está adoecen lo que está muriendo justamente por la imposición de este modelo y la so, soberanía alimentaria y la agroecología es justamente la o desafío de construirmos desde los, de, de las luchas de los movimientos desde la práctica del campo un otro modelo posible para para sobrevivencia de toda sociedad planetaria vale pues esperemos que vaya muy bien a, a la vía campesina y a todos los movimientos que están en parís eh. Llevando las denuncias y las propuestas de los movimientos. Eh, Dionara, muchísimas gracias por estar con nosotras. Eh, que os vaya muy bien este final de curso allí en Donosti y a ver si nos vemos pronto por Bilbao y nos lo contáis en persona. Gracias. Bueno, un abrazo. Un abrazo. Beno, ba, orain e, tarte bat hartuko dugu hainbat konturen inguruan hitzaiteko eta horietako bat klima da hori izango da e, kontra kubre edo dena delako egitara hau paraleloetan hitzaiten e, e, dena eta lantzen den gaia Aldaketa klimatikoa eta hori gelditzeko eman beharreko pausoak e, munduan zehar kopo goita bat e, aurreko astelenean hasi eta ba, datorren larun bata amabi arte irango du. E, bertan egitarau oso txukunak daude mundu mailako mugimenduek sustatutakoak eta esate baterako labia kanpezinak esfortu handi egindu lan guzti hori zaretu eta egitarau txukun bat aurrera ateratzeko. Ez da bakarra labia kanpezina eta ez du egitaraua bakarrik atera hor dago ere Europa Mailan Tabia Campesina koordenadora eta e, Baserritarren Konfederazioa. Egitarauan erabilitako lema, agronegozioek klima eta agrikultura kaltetzen dute, baserritarrek planeta babesten dute da. Eta horren inguruan biratzen du ba pizkat guztiak. Hor data esanguratsua edo orendik airean dagoena azkeneguna da 12 Dakizuen bezala, frantzian e, estado de emergencia deitu du frantziar estatuak horrek dakarren guztiarekin eta amabia beraz, amabiko manifestazioak kolokan dago. E, ala ere, egitarra argi utzi da, zerbait, herria bizi bizidelako eta herria kitza dukalako, ba, zerbait izango dela. Azkenitza izango dugu, deitu dute eguna, eta azpititulu modura. Herriaren hitza, entzunaraziko da. E, Parisetik gultan, bizilurretik, hainbat pertsona joan gogarenez, nondik norakoa kontatuko dizkizuegu dugu e, lehen pertsonan. Eta bukatzeko bide berriak lehiaketari buruz itsegingo dugu piskat. Bide berriak artea ereiten izeneko lehiaketa bukatu zen duela ia bihazte. Azaruaren hogeita batean epai mai alkartu zen elorrion. Oso lango gogorra izan zuen e, ba, sari, sariak erabakitzeko, ze oso mai... Honako lanak iritzi ziren edo horrela baintzat esan ziguten. Baserritarrak, ikusentzunezko profesionalak, kasetariak eta beste lagun batzuk elkartu ziren e, sari hauek e, denen artean erabakitzeko. Sari duen artean batzuk kopo batera joango dira, labiak hanpezinarekin komunikazio taldean parte hartzeko eta espero dugu gaizak esan duen bezala handik eta baita bueltan ere dena kontatzea. Eta, bueno, ba lehiaketan jasotako lanen artean, e, bat aukeratu dugu gaurko saioa histeko. Eh hemendik bi ostegun arte hemen egongo gera bueltan, Lur eta Murmur saioan, eh Lurrari hitza emateko, 97 irratiean, ostegunetan, iruretan. Hortxe doa, jasotako lanetako bat, ekofeminismoa. Bueno, ondo ibili agur. Beno, aio, espero dugu gustora entzun izana lurreta mormurren bigarren saioa. <messizos> Ema turba gara, eta lurreta aizte ezkarritzeko agurra, maitatzea aizte lurrare mankorra dago, garen bezala xe Eta inozkue, bihurtu oina ze produktu guztien uneko, iguro beita marremakumene eta zariak, ekoitzia da karrezkulana hain eme bada, salmenta horrena, ustai eta dikaldatzean, ez aldo guberak, meiztabeste zerbait esango, dun manifestuak langilean laude dausaztuak urruneak, Lotura askoa, Aregatxena hoaketan, Pobreen askoa, Munduan ez da gogu behar, Adina hortuta, Eredu honek utziko du, Dena agortuta, Gero ere segin nahi dugu, Nurrari lotuta, Baina gubeut aukeratuta, Ezerri gortuta, Esne eman erirak nila, Mularra non imozelikatu autoestima, eta betean imozta horrean dizuen baratza, zaintzazuen imozatzo bertan irengainoan. Epo feminismoz egin nahi dut errekako ur, garbia ebaten nire eskuekin ekoizit, dudan ura jaten bizitza eman zidanari, bizitza ematen den ondoren gorek ere lora gozatu izaten.